El vecino de Tolosa convocó también a la próxima movilización y dejó una referencia a la investigación del juez Arias.